Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Retropical Sonidero. Y pues aquí tengo el sonido Jazz Discotec de Fernando González y Enrique González. Pues les doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Dicen que lo, promet lo prometido es deuda, ¿no?、Y、pues bien, vamos a empezar con el primer tema. Y esto es algo de música de Cumbia. Algo de música de Cumbia para todos ustedes. Pues bien, vamos a bailar esta noche. Y esto es Jazz Discotec México. Y e s t a es la cumbia de los efectos especiales. Muy buenas noches, buenas tardes. Aquí, Radio Casildón, el tropical, Días, México. Smash it l e Para la g e n t e de Ciudadanesa, buenas noches. Estamos empezando y estos días de Escopet México. México, México, México. Presencia.、Muy、bien, fondo musical. Okay, pues bien, vamos a seguir adelante con más música para ustedes hoy en esta gran ocasión. Os apenas estamos, como quien dice, calentando motores en esta gran tarde, aquí, lo que es Retro Tropical Solidero. Pues bien, vamos adelante con el siguiente tema que ya tenemos allá en cabina, p o s a t r o de ustedes. Únicamente esto es algo de Coldplay, que nos han solicitado bastante por ahí. Es algo de salsa, fondo musical, lo que tenemos ahí.、Hoy. Coldplay en salsa. Pues bien, vamos a seguir adelante con más música. Más、5? música para ustedes、pues、hoy、es? en e s t a gran tarde. No sin antes, quisiera mandarles saludos、pues、a las personas que estuvimos trabajando con ellos el día 30. Y el día primero, en lo que fueron esos grandes Halloween. n o e v a m e n t e que nada, las, el día 30, pues muchas gracias a la familia González. Allá que hicieron el gran Halloween, allá en, en el barrio de San Juan, San Juan Pantitrán. Pues bien, a s í m i s m o los amigos de Show Ballet Latin Jazz, que estuvimos en su gran Halloween, allá en Periférico, enfrente de la Clínica 35, Colonia Pantitrán. Pues ahí estuvimos con los amigos, la amiga Patricia y el amigo. Rubén, ellos son Latin Jazz. Pues bien, vamos a seguir adelante con el siguiente tema que ya tenemos preparados por ahí. Pues esto es algo de música. Esto es algo de música de Cumbia. Pues bien, vamos adelante y esto es algo de la. Y algo que dice así: la Cumbia Lenta. v a m o o s esto es Jazz Discotec México.